Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Si usted desea acompañarme, le invito a que busque en el libro de Éxodo, libro de Éxodo capítulo 13. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 13. Dice así la Biblia. Jehová habló a Moisés diciendo, Conságrame todo primogénito.